Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Y si miras el calendario, podrás descubrir que hoy, 19 de agosto, es viernes. Así que hay que disfrutarlo. Prepárate para esta nueva hora de radio en directo que hacemos desde Radio Le. Un saludo de tu amigo Antonio Almagro. Aquí llegan Andy Lucas. Me estoy volviendo loco. No es que me d u e l a no es que sea malo, pues se me sigue.

どうしても見つけないでくだ

o ろしくお願いしま o

Española que te gusta, Radio l e Siguen e Radio l e Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera, de copiloto l l e v o el sol.

El sorteo de mi día de la once de ayer, la fecha ganadora ha sido. siete de agosto de mil novecientos setenta Y t r el s y e número de la suerte, el. seis. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jackpot de la once Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once bien jugado.

Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Te dejé hablar con tu mujer siempre que quisiste. Pudiste ver crecer a tus hijas día a día. Escondí todas tus historias. Y ahora vas y me dejas solo porque no tengo una manzana en la espalda.

Para vivir así, prefiero que me vendas. Tu teléfono móvil merece una segunda oportunidad. Tráenoslo. Cash Converters en Sevilla, Avenida Eduardo Dato 83 y María Auxiliadora 18. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.

¡Brigadas! En la estación de servicio La Juliana, el ahorro es nuestra divisa. Veamos. Surtidores de gasolina, AdBlue. Diésel y gasóleo B. Listos para dar ahorro a todo e l Aljarafe, señor. Lavadero. Listo. Tienda de alimentación y accesorios. s l i s t o Estación de servicio La Juliana. Todo, ¿Todo por, por tu ahorro? ahorro. Atendida a las 24 horas. Carretero b u l l a l l o en Alcázar, kilómetro 19. En Facebook, E.S. La Juliana.

Se fue con las arenas del mar, buscando su destino, palpito entre las sombras sin más.

なぜかというと、私たちの心の声

せっけん、やから、やから、パッケットのよるさ、せっけん、やから。

ゲームは、カッターで、レクエンド、

よろしく。

Esta canción que sonaba no hace mucho y te daba esa sensación de romántica, ahora te da una sensación de nostalgia, ¿verdad? Dos hombres y un destino, recordando al queridísimo Alex junto a Bustamante, sonando aquí r a d i o l é Ella tiene todo lo que siempre soñé.

私の愛の

もう

やめろよ。

Un gustazo para los oídos disfrutar de piezas musicales como la que nos trae, como siempre, él, un guapo de la música, Moisés Losada. Y aquí llega, con permiso, su nueva canción. Permíteme, perdona que me cuela aquí sin avisarte. Yo no pretendo ni siquiera molestarte. Escúchame si quieres, ya luego me dirás.

私たちのた私たちのために、私たちのために、私たちのために、e たちのために、私たちのたをに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私のために、私たのための私のために、私私たちのたのために、私たに、私たち

よし、できるよ。

私は自分のことを知っていることを知っていることを知っ i いることを知っ i いることを知っている e とを知っていることを知って Si ことを e っ e いることを知っていること a 知っているこ a を知っている。

もう一度休みなもう一度休みなら、もう一度休みなら、ももう一度休みもう一度休みななら、もなら、もう一度休みなら、もう一度休みなら、もう一度休みなら、もう一度休みなら、もう一度休みなら、もう一度休みなら、もう一度休みなら、もう一度

Y media da gusto descubrir nuevos artistas, nuevos valores en esto de la música y que vayan tomando unos vuelos muy altos por los tejados de Madrid. Es lo nuevo de la llave. Espera, desespera, la impaciencia no me deja. Mi c u s o se acelera cada vez que digo tu voz.

俺は私のことを知っているのだ。

私の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 e c 家族の家族の家族の家族の家 e の t 族の家族の o 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 c の家族の家族の家族の家族の家 e の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 a 家族の家族の a 族の家族 a 家族の家族の家族の家族

ピザのフェルティー、イケメドペ

Mañana nos lo tomamos en Ventapazo, el sabor de nuestra tierra. Ya son las 9 de la mañana y acaban de abrir nuestros concesionarios Kia. ¿Conoces ya el nuevo Niro?

Cash Converters, sabemos el valor que tienen tus joyas. Te ofrecemos la máxima tasación con todas las garantías y pago al instante. Nos avalan más de 20 años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes. Herencias, relojes de alta gama, plata, oro. Te haremos la valoración más alta que puedas encontrar. Y si quieres, con la opción de recuperarlas. Cash Converters en Avenida Eduardo Dato y María Auxiliadora.

Si este verano viajas en coche, repostando en la Catria ahorrarás más. Porque aplicamos la bonificación oficial de 20 céntimos por litro y además te damos el precio más bajo que podamos ofrecer. Este verano elige la Catria y ahorra hasta 10 euros por depósito. Y premiamos tu fidelidad con lavados gratis. Estación de servicios La Catria atendida a las 24 horas. Carretera Sevilla, la Rinconada, kilómetro 4. LaCatria.es. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara, a

Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que te suba la factura de luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.

O vender tu coche primero en Flexicar.es. Radio Lee Sevilla 101.5

私たちは毎日、毎日毎

もう一度、もう一

やれさ。

何が起きている i か分からない。何が起きて a る a か分か dices que el amor igual que llega pasa

Y el は u y o se m a r っ h ó por la v e と t a n a Y q の e e n c o n t r た un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa っては、私たちの家族にとっては、私たちの家族にとっては、私たちの家族にとっては、私たちの家族にとっては、私たちの家族にとっては、私たちの家族にとっては、私たちの家族にとっては、私た

サレスアーラカーに、ビスカンドイエ nunca estrenaste、estrenas o y sales a la calle

A ella la hemos visto crecer como mujer y ahora también como artista. María Carrasco y este otro planeta. h nadado en tantos mares, vida mía. Vi flotar mis miedos tan en la deriva y sentí temblar el suelo tras t u p a s o Por más que paces, sigo temblando. Si no estás, busco tu nombre entre mi ropa.

全部見せます。

アメリカタイム

También le puedes dar ese cariño en forma de voto a través de r a d i o l y c o m en nuestra página web. Los siguientes son titanes en esto de la música: Luis Miguel, los suecos a b a o esta preciosa que te va a cantar, Ana Belén de Roche. El reloj de c u e r d a suspendido.

teléfono desconectado、de vino. Y a la noche se le fue la mano.

Las 11, las 10 en Canarias. Buenos días a todo el mundo. Vamos a poner en marcha, venga, una nueva hora de radio en directo con lo mejor de la música española. Como siempre, aquí en r a d i o l e

d u paso firme y elegante. La mirada interesante van temblando las aferas al pasar de sus caderas.

私は私たちの世ると、私たちの夢をいると、私た私たちのを持ってる夢の夢を持っていいるの夢私たちの夢を持いると、と、私たちのっているののをと、夢をている

私は私の思い出を見つけた。<m uch as>

Días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido. diez mil d o serie c i n t t o s e n uno, t a y s r cuarenta i siete. e y Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Radio l e Sevilla ciento cinco. uno punto

Escucha esta canción hecha en Andalucía con Supermercados Cody.

La niña, una hacha haciendo p o r t e r e t a La niña a l e t a La niña una fiera te trepa la higuera. La niña de calza m a c h a s hasta la ceja. La niña Smokey en mitad de la selva. La niña s artista. Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice, quiero que me cojas persona. Profesora huele bien, suma bien, explica bien, t o l u b i Y sientame al lado de la rosita, mi amiguita que tiene letra bonita, qué cosita.

なあいつら

オイルは私の人と一緒に行くことができます。オイルは私の人と一緒に行くことができます。Uh, <¿Cómo? S 2>

Ay, qué a gusto s e e s t á de vacaciones, ¿verdad? ¿Te olvidas del estrés, del trabajo? Pero ¿sabes que tu boca no coge vacaciones? Por eso, este mes en The Implant, tenemos un descuentazo para ti: tu tratamiento un 15% más barato. Recuerda, solo en agosto, para que tu boca también disfrute en vacaciones. The Implant, tu clínica de confianza.

Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Estrella Morente. Farruquito y Arcángel. Sara Barás. Miguel Poveda. Bertinos Borne y José Manuel Soto. Duodinámico. Antonio José. Y muchos más. Entradas ya a la venta. s t a r l i g t c a t a l a n a Occidente. com.

Una de esas canciones positivas que solo escuchas aquí, lo nuevo de David Cibera. ¿Qué es lo que sientes? No sé por qué te mientes. El mundo es de valientes. Arriesgate sin más, ¿Qué es lo que buscas. Anda, déjate de excusas. Haz un pacto con las musas. Y encuentra tu lugar, qué buena suerte.

ペースで楽しめるのは、楽ししめ

もうすぐできた。

ダメだよ。ダメだよ。ダ e だよ。ダ t だよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメ o よ。ダメだよ。ダメ e よ。ダメだ a ダメだよ。ダメだよ。ダメだ e ダメだよ。ダ o だよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダ e だよ。ダ a だよ。ダメだよ。ダメだよ。s メだよ。ダメだよ。ダメだよ。e メだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。d メだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ダメ d よ。

変わらずに、変わらずに変わらな í

全 a 全 a 全然、全 r 全然、全然、全然、全然、全 a 全然、全然、全然、a 然、全然、全然、a 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、a 然、全 n 全然、全然、全 e 全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全 r 全然、d e r 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、e 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全、全、s presente, no arnos, arnos,、so、as, anas, e n 全、i 全、全、全、empezar

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう i 度、もう一 t も m 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう t o もう一度、もう一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう i 度、o う一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も

ディメイケ

Se ha encargado de darle su toque muy especial. Es lo nuevo de Javier Ríos, que regrese a, a Radio Lee y lo hace con esta canción: Si Amanece.

Sin duda alguna, por su etapa en el grupo Ríos de Gloria, y ahora en solitario teníamos este gran éxito de la más grande. Si、sí、amanece con todo el arte de Javier Ríos, que ya puedes votar en nuestra página web. Y ahora vamos a recuperar uno de esos grandes éxitos de la música. Llega John Secada.

La música española está en Radiolé.

Son las once y media. Ella, ya lo sabes, ha regresado al panorama musical actual. También ha dado alguna que otra noticia sobre su intimidad, que a nosotros eso no nos interesa. Y nos vamos a quedar más con su faceta musical y artística. Regresa María del Monte con este Mucho antes. Mucho antes de que la tierra girase, que las mareas subiesen y bajasen.

De que el hombre anduviera bajo el sol. Mucho antes que las estrellas brillaran, que la luna se llenara y que el viento acariciara una flor. Mucho antes de la primera sonrisa, de la nube, de la lluvia, de la brisa, de la culpa y de la...

mucho antes del bocado y la manzana de la noche y la mañana la palabra la alegría y el dolor mucho antes pero que mucho antes antes ya te amaba dio mucho antes

Ya te amaba Dios. Mucho antes de que la tierra girase, que las mareas subiesen y bajasen, de que el hombre anduviera bajo el sol.

mucho a n t ともっともっ e s t r e l l a っともっ l もっともっともっともっともっとも l ともっともっともっ e もっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとも de la primera sonrisa de la nube de la lluvia de la brisa de la culpa y de la もっともっともっともっともっともっとも del bocado y la manzana

で、っともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとも o ともっ m も c h o a n も e s もっともっともっともっともっともっともっともっ a もっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっ

あるいは。

Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en c o f f e d i s queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900-84-1215 o entra en c o f f e d i s e s para más información. c o f f e d i s cuenta con nosotros.

Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que g u a r d a r á s en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la o n c Estas e vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la Once Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros.

Y que el amor「いやいやいやいやいやいやいや

ピンチッとくるぞ

b u s c a s el máximo ahorro al repostar en el Aljarafe? En la estación de servicio La Juliana siempre encuentras precios bajos, además con mini market y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas, carretera b o y l l o s Aznalcázar, kilómetro 19, en Facebook e.s. La Juliana.

u n c e ど o いうこと

Que viene porque uno de nuestros amigos regresa a Radio Late.、Te、estoy hablando de Chocano y no viene solo, viene acompañado por Los c a l i s y con uno de sus grandes éxitos: una paloma blanca. Los c a l i s <risas> m i a dice Logo. Por Chocano, echando la vista atrás y el viento a contracorriente, echa el vuelo y no sea s tonta, que ya no quiero quererte. Tú decías que me amabas, pero.

眼鏡あがる。

イベント

Que te sabes desde hace muchos años que se ha encargado de darle un toque más actual, chocano junto a los Cali, s una paloma blanca. Enseguida llegan los chichos, amistades peligrosas o esta preciosa versión que traen mocedades.

ら。

Al mediodía, las 12, las 11 en Canarias, en este 19 de agosto, viernes, y cargando las pilas sin duda alguna con lo mejor de la música española. Aquí llega Silvia Pantoja y como tú y como yo. Me enamoré de q u i c i s t e cuando nadie me quería, cuando me daba las claritas del día, cuando solo quise noche, fiesta y cerveza fría. Me enamoré cuando ni yo misma me reconocía, incluso cuando no me lo merecía.

もう一度、もう一度、う一度、もう一度、

¿Música española que te gusta? Radio l e Siguen e Radio Lee.

¡Uy no! ¡Qué raro me he reído! <risas> Estamos hechos el uno para el otro. <risas> en los e v e n t o s m y t i c conectas tal y como eres. Descarga la app de m y t i c si tú también vas en serio por algo bonito. Más información en m y t i c e s Radiolé, Sevilla 101.5

Tengo muchas ganas de un vestido para la playa y también de un bikini. Ah, también tengo muchas ganas de unos shorts y una camiseta de deporte. Bueno, y tengo muchísimas ganas de encontrar cositas de decoración para renovar la casa. Amiga, tú de lo que tienes ganas es de las rebajas de los alcores. Ven y descubre las nuevas aperturas y todos los descuentos hasta el 31 de agosto. Autovía A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. ¿Te gusta comer bien?

Me voy de vacaciones. Yo me voy a Muebles Madrid porque sé que no encontraré ningún hotel mejor que mi casa. Si la mueblo Muebles Madrid, yo me iré de restaurantes. Y yo disfrutaré de los mejores platos en mi nueva cocina de Muebles Madrid. Muebles Madrid. Proyectos, cocinas, jardín en San José de la Rinconada, calle Madrid 4 y mueblesmadriddecoración.es. Liquidación por reforma. Liquidamos nuestra exposición por obra.

Comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es Radio l e Sevilla 101.5 Yo me enamoro, yo me enamoro, yo te quiero que tu amiga no me quiera. Sabes muy bien que lo nuestro es un amor prohibido y que la gente en la calle comenta que no eres para mí.

もう一度言うとう一度言うとき

Sin duda alguna, esos grandes éxitos que forman parte de nuestra historia, de nuestro ADN musical, como este sentimiento de luna que recuperamos con p Sico Moro.

Septiembre verá a la luz lo mejor de cuatro décadas con la década prodigiosa y con esta versión que te sabes de sobra: la versión 2022 de Made in Spain, que por cierto representó a España en Eurovisión.

Llevan todo el verano recorriendo todo el país. No han tenido ni tan solo un día de descanso. Porque lo primero es lo primero. Ellos aman la música por encima de todo. Era lo nuevo de la década prodigiosa. La versión 2022 de ese Made in Spain. Que ya puedes votar en RadioLe.com. Aquí llegan dos grandes mujeres. Janet. Y ¿Por qué te vas? o c e l i a Flores junto a María e s t e v e cantando a su madre. e

私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私の愛のために、私

ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい

contado con la producción musical de Antonio Orozco, uno de sus grandes amigos. Son las doce y media, aquí llega lo nuevo de José m e r c e Tengo cosas que contarte. A ustedes hay que cantarle s de esta forma. A veces s a l e mejor, a veces s a l e mejor. Pero de la forma que está en público, no se puede cantar de otra manera. Por lo menos.

じゃね。

amor

cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te b a j a m o s su precio, sea cual sea. Llama al noventa uno cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco. Noventa y y uno cinco cinco cinco cinco cinco cinco. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a s 5 5 s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a 5 5 5 5 5 c 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 u 5 5 5 es.

m y t i c presenta en la cabeza de Lucía. Mmm, Mateo. Mira, puedo oír cómo suena su voz en su perfil. Mis amigos dicen que estoy lleno de sorpresas. Quiero saber todo de ti. Ahora con m y t i c no solo puedes ver a la persona que te gusta, también puedes escuchar su voz. Descarga m y t i c Radio Lee Sevilla 101.5. 5 t i b i a l e

グリタルアロスコアトロビエン

SEBING、hey. hey.

Al verano, m a r c h a p a n Este verano elige comidas frescas y ligeras y acompáñalas siempre de m a r c h a p a n 50 variedades de pan fresco del día, picos, regañas y dulces. m a r c h a p a n En la mesa de los mejores restaurantes y bares y en tu mesa. Búscanos en tu tienda de barrio. m a r c h a p a n El pan fresco de cada día también en verano.

Hola、Julián, soy el tasador de HR Motor y tengo la orden de comprar todo coche que esté bueno. Quiero que venga todo el mundo que les voy a mejorar cualquier oferta. HR Motor, .com HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández m u r u b e 36. Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo.

Si estás pensando en remodelar tu pecho, ven a Clínicas Revitae. Prestigiosos cirujanos con más de 20 años de experiencia y las mejores prótesis. Porque lo importante es tu seguridad. Desde 4.500 euros con financiación propia. Concierta tu cita en el 900-325-325. Clínicas Revitae. A la vanguardia en medicina y cirugía estética y regenerativa. NICA 58030.

¡Brigadas! En la estación de servicio La Juliana el ahorro es nuestra divisa. Veamos. Surtidores de gasolina, AdBlue, diésel y g a s o l i o B, listos para dar ahorro a todo el al jarafe, señor. Lavadero, listo. Tienda de alimentación y accesorio, listo. Estación de servicio La Juliana, todo por, ¿Todo por tu ahorro? ahorro. Atendida a las 24 horas, c a r r e t e r a Boyuyos, a d l e a l c á z a r kilómetro 19. En Facebook E.S. La Juliana.

To me

「エサチキスミルク」

Estábamos hablando de Eurovisión de la década prodigiosa y Chanel que este año casi toca la cima con slow mo. Aquí llegan los amigos de Raya Real con esta versión que vas a bailar.

Parar de bailar tampoco en estas próximas canciones. Llegan b e r t í n o s Borne, Juan Luis Guerra y la Billy Rubina, o esta de Javier l a v a n d ó n El Arrebato. Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My w u e y los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mi s pierna suben buenas vibraciones.

ダメなものにいや、a la que la mano, ña, tengo la certeza、あいあいあい、でけばさむあごむのばさむあご

どうぞ目をつけよう。

私の愛のために、

ラディオレ

パカリタでパカリタでパカリタ

どうしても、そこにいがいる人間いる人間がいる人間がいる人間がいる人間がいるいる人間がいがいる人間がいいる人間がいるいる人間がいる人いる人間がいる人いる人間がいる人がいる人いる

どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どどうも、ど

violencia

よってね、セグウォーエカマー。

いいね。

Gracias a ellos supimos lo que era la Bilirubina, r un gran éxito de Juan Luis Guerra y 440. La guinda a esta hora la va a poner el santanderino David Barrul y su nueva canción que le pone título a su nuevo disco. Como siempre, es un gustazo para los amantes de la música tener artistas de la talla de David Barrul.、Lo

Que me importa, un recuerdo aquella tarde en esa callejuela. Mi corazón se agitaba, por fin te iba a tener cerca. Ya nunca fuimos lo s mismo. s

あ「あいたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんた

La una, mediodía en Canarias y ponemos en marcha una nueva hora. No quiero que te pierdas por nada del mundo las siguientes canciones que llegan en esta nueva hora, aquí a Radiolé. Si me das a elegir entre tú y las riquezas, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor.

me quedo contigo si me das a elegir entre t ú y la gloria pa que hable la historia de mi por los siglos h ay amor me quedo contigo

que disfrutó.

Que meter en tu maleta este verano? Empieza por llevarte tu altavoz inteligente. Alexa, en vacaciones, ponme Radio Lé. El altavoz inteligente te acompaña y te obedece siempre. Háblale alto y claro y sigue pidiendo Radio Lé, aunque estés de vacaciones. Este verano nos vamos todos juntos de vacaciones. El altavoz inteligente, Radio Lé y tú. ¿Qué más queremos?

Le Sevilla, 101.5.

ブレーキフ o t o v o l t a i c a s d e m a r s a y despreocúpate de la factura de la luzDimarsa.es

Comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es. Radio l e Sevilla 101.5. No pueden faltar las caricias, los abrazos y, por supuesto, los besos. Y si ellos te dan permiso, adelante. Puedes besarme. Es lo nuevo de Camela. Aquí va todo un temazo de Ángeles y Dionis.

毎日の日のよううに、毎日のよう

私の愛の愛の愛の

「そして、喧嘩の o 嘩の喧嘩 v i 嘩の喧嘩の喧嘩の喧嘩の o 嘩の喧嘩の喧嘩の喧嘩の喧 v の喧 a の喧嘩の喧嘩の喧嘩の喧嘩の喧嘩の喧嘩の喧嘩の喧 por ella no me desmoron

ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピア

Sobre la una de la tarde en este mediodía de viernes, con ganas de arrancar ya el fin de semana. Y e s t á seguro s que la bailas. Lo nuevo de Javiche, la historia. Andas con él diciendo que cuando yo los vea juntos, eso me va a doler. Hablando mal de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, e sos es e otra conversación que tú no vas a entender. Que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero.

はい、ついに。Tu película, tu película, hombre,

私たちのことのは、とを知っいるのは、私たたちのことを知いるのたちのことを知い私は、私たてを知っているのは、私たは、私のことを知っことを知っているのは、私て私のこのは、私たちのことたは、をいていて私は、をいていは、い

Pues aunque no lo creas hay gente todavía que no ha catado las vacaciones y que serán a partir de este fin de semana cuando toquen playa piscina chiringuito bueno para todos ellos era n lo nuevo de javiche la historia y aquí llega otro gran temazo con nombre de mujer gloria de h umberto tosi

Radio Lee, 24 horas de música española.

En este mediodía de viernes, casi a puntito de arrancar el fin de semana, tienes un pie puesto ya en la playa, estoy más que seguro. Llega un tema de los v a n n i s en el que colabora Juan de los v a n n i s junto a Moncho Chabea en lo nuevo de Nino Vargas. Tuvaru, vas a conseguir.

何でなん

も <Ay. S 1> うこの子どものものものにいや、ちゃってパオラオ。Huh. Uh huh.

Carca existen, carca existen, carca existen, carca existen, carca existen, carca existen, carca existen. ¿Dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En Carca existen. Líderes en llaves de coche. En Carca existen tenemos tus llaves. En Carca existen tenemos tus llaves. 955-25-4439. Carca existen.com. Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Estrella Morente. Farroquito y Arcángel. Sara Barás. Miguel Poveda. b e r t í n o s Borne y José Manuel Soto.

101.5. La experiencia es un grado, sin duda alguna, en esto de la música. Y ella en todo este tiempo ha aprendido mucho. Ahora se ha estrenado en la faceta de cantautora y este es el resultado: lo nuevo de la gaditana Davinia. Señales: vuelvo a estar sola en e s a habitación.

プリンした

「先生は全然無理やり」

Después de haberte pegado un baile sin duda alguna con el tema de c h a y a n n e Salomé, vamos a disfrutar. A mí me encanta, es uno de esos temas preferidos del momento, con la voz de la sevillana Pastora Soler, y este no será de nadie.

La nueva canción de Pastora Soler a mí me tiene enamorado. Este no será de nadie. Que ya puedes votar en nuestra página web. En breve llega Vicky Larraz, el dúo dinámico junto a Miguel Ríos, o esta que ya está girando de Los Chunguitos con una canción de los Rodríguez. Y preparándote más canciones para esta nueva hora. Así que ni se te ocurra cambiar de radio.

どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、ど

De la tarde, una hora más contigo, disfrutando de este 19 de agosto. Es un viernes totalmente diferente. Tenemos ya muchas ganas de arrancar el fin de semana y esto nos va a servir de preludio. Un tema de Geray Blanco de los Rebujitos y volaré. Hoy camino diferente después.

¿Española que te gusta? Radio Le. Siguen e Radio Le.

見た目。